Bueno, Garazzi, Aritz, Aritz Garazzi, ya tenemos a nuestros invitados del día de hoy en los estudios de Berriozar y Ratia. Y tal y como hemos comentado en el sumario del programa de hoy, hoy nos toca hablar eh, de deporte y nos toca hablar eh, más en concreto de bicicleta, ya que el próximo domingo se va a celebrar una actividad que ya tiene, eh, bueno, pues un cierto arraigo en nuestro pueblo, que es ese día de la bicicleta organizada por Berriozar Coche, Rindularia en Caldea. Para ello tenemos en los estudios de Berriozar y Ratia, como ya acabo de comentar, a nuestros dos invitados, Rubén Castañeda y Miguel Sánchez. Buenos días, según un, eh, ambos dos, Miguel y Rubén. Rubén y Miguel, Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, decimocuarta edición del día de la bicicleta en Berriozar, ya son 14 años, ya tiene su, su arraigo y ya la gente está acostumbrada y esperando ese mes de junio para poder sacar las bicicletas a la, la calle Miguel, cuéntanos cómo surgió esta idea hace 14 años Pues bueno, eh, estaban los bicicleteros que nos encontrábamos por Berriozar y pues, así de causalidad hablando, joder, pues nosotros vamos con que a nosotros con, otros, con otro grupo y tal y después Y surgió así la idea, a ¿eh? porque nos juntamos y salimos a las nueve? ¿eh? Y, y poco a poco, pues, pues, juntamos grupos, estuvimos en el ayuntamiento, hubo alguna dificultad de eh, hacernos el grupo con el ayuntamiento, pero bueno, al final lo pudimos conseguir y surgió la, la idea de, de hacer un día de la bicicleta. Eh, uno de los promotores era M Miquel Corbe, es el que más movió el tema, Ajá. y eh, hoy en día sí estamos. Uh -huh. aquella iniciativa que surgió como una idea hace 14 años hoy ya es una realidad bien asentada en nuestro pueblo y que, que cuenta con un montón de, de participantes que año tras año van creciendo no sé cuándo, más o menos así si sí que barajáis alguna alguna cifra de participantes que, que van participando a, a lo largo de estos años en ese día de la bicicleta sí eh, pues habremos empezado con, al, al principio por unos 100 luego subieron 200 300 lo máximo me parece que habrá sido unos 500 bueno este año por lo que veo a ver cómo va el tiempo la gente se está reteniendo un poco en apuntarse porque normalmente se suelen apuntar el, pues la última semana viendo el tiempo tal, el vient y, y tal como va pues vea veremos Claro que igual la gente se había animado más eh, viendo el tiempo de las semanas anteriores pero viendo la que nos está cayendo sobre todo ayer y, y esta misma mañana puede dar un poco más más de pereza ¿no? <ríe> sacar la, la bicicleta Bueno, ya, ya lo veremos el, el sí. mismo domingo. Tenemos eh, también en los estudios de Berrizar y Ratia a, a quien es el, el presidente hoy en día de BTT Rubén Castañeda ¿Con cuántos eh, miembros eh, cuenta el BTT hoy hoy en día más o menos? Rubén, cuéntanos. Pues Estamos, buenos días estamos rondando los 30 Ajá. 30 miembros en el club Ajá. 30 miembros que precisamente todos soy soy hombres os habéis planteado igual la posibilidad de poder hacer, eh, abrir aunque ya sé que el, el grupo está abierto pero de bueno pues de, de promocionar para que entren eh, mujeres o, o chicas al, al grupo pues sí en eso estamos además eh, necesitamos alguna idea o alguna iniciativa para para que el grupo empiece a tener chicas o mujeres y que se animen y se apunten y hagan las salidas uh -huh. y eso y que sea Más equiparado uh -huh. Solo estamos chicos al día de hoy uh -huh. el btt tiene como elemento central la bicicleta eh, la bicicleta como elemento deportivo me imagino en su actividad eh, habitual eh, cuéntanos que cuál es la actividad que, que realizáis a lo largo del año la, la actividad estrella podemos decir o la que finaliza el curso es el día de la bicicleta pero a lo largo del, del año os juntáis también en torno a la, a la bicicleta cuéntanos un poco sí sí pues durante el año pues la gente se va apuntando a marchas de montamba o de carretera, uh -huh. y está claro que nuestra principal actividad es el día de la bici. Uh -huh. Pero estamos, o sea, dedicamos toda la semana a uh -huh. organizar salidas el fin de semana y eso, todo en, en alrededor de la bici. De la bicicleta. ¿Os movéis solamente en nafarroa o tocáis en algún otro territorio? Pues ya hemos hecho salidas a Francia, a los Pirineos... Uh -huh. Y así eh, normalmente en Navarra solemos ajá, estar ajá. Esto de la bici a mí siempre me ha parecido un deporte durísimo Igual eh, igual estoy hablando desde la ignorancia Pero a mí siempre me ha parecido un deporte como muy duro Y, y me parece que, que requiere de un, de un entrenamiento bueno pues eh, que, que no solamente es la salídica que se hace los fines de semana Sino que igual hay que darle entre semana algo también a la bici, ¿no? Sí, sí, sí, lo único que hace falta en la bici es entrenar ajá. Pues el otro día me, me acuerdo que me juntaba con, con una persona que, que tiene fiebre auténtica fiebre por la por la bici y uh -huh. hace poco que ha sufrido un, un accidente eh, eh, precisamente con, con la bicicleta y por cuestiones médicas le han recomendado que no toque la bicicleta en, en los dos próximos meses y realmente estaba bueno pues pues con un mono de, de bicicleta extraordinario no sé si a vosotros os pasa un poco eh, un poco lo mismo con esto de la, de la bicicleta en cuanto estáis ya dos días que no podéis agar agarrar el manillar, ya estáis sufriendo o no sé. Sí, sí, es un deporte que engancha mucho, al igual que otros deportes pienso yo, en ¿eh? un momento que tienes una necesidad de hacer un deporte y no puedes hacerlo por problemas físicos o lo que sea, pues tienes ahí un... ...una falta en tu día a día que se nota mucho. Para el día de la bicicleta que se celebrará el próximo domingo... ...se cuenta con, con dos recorridos, siempre se ha hecho así... ...uno un poquito más corto, otro un poco más largo... Eh, ...contarnos un poco cuáles van a ser estos recorridos... ...todos los años hay variaciones, ¿no? ¿Alguna sí, variación? casi todos los años hay o sea. alguna pequeña variación... ...pero yo creo que este año eh, vamos a optar por el recorrido habitual... Uh -huh. ...entre comillas y si sí son dos recorridos, uno para los pequeños y otro para mayores uh -huh. y se separa los recorridos y luego se vuelven a unir en el habituallamiento y ya se regresan todos juntos a berrizar uh -huh. el, el recorrido que estamos hablando es el que va hacia la zona de Loza ¿estaríamos hablando de ese recorrido? No. No, uh -huh. no, no, no, no. este que año se puede desvelar un poco <ríe> no, cual, sí, cual no, va a no. ser eh, eh, los mayores suben hacia la zona de Ártica para pa pasar uh -huh. por el por el Pinar del pueblo y bajado uh -huh. al pueblo y los, los niños, los chicos van por el, por el camino de Plaza Ola o de los militares a, a llegar a Enzoain. Uh -huh. En Enzoain haremos un pequeño refrigerio y... Uh -huh. Y, y de ahí todos juntos hacia... vuelta y vuelta, y vuelta sí. a casa sí. Antes, si el tiempo lo permite si el tiempo lo permite, sí. si no, no lo permite tampoco tenéis planteada una una alternativa con lo cual, eh, valientes con, con el tema, ¿no? y, y tirar para adelante si, si la cosa no está muy mal ¿no? No, ya, ve, ya ve, o sea si jarrea mucho, jarrea mucho que no se puede pues no se puede, pero, pero si llueve muy poco si es chirimiri o llueve poco o sea, igual habrá que plantearse el recorrido hacer un poco por el pueblo y resolvercarlo hay una bicipal de sortear y más cosas eh, y más cosas para sortear uh -huh. ¿no? Entonces, ahora comentaremos un poco nada, cuál es el, es el acto final pero antes me gustaría preguntarte miguel eh, en algún momento de la entrevista has comentado que habéis llegado a, ten, a contar con 500 participantes me imagino que la organización eh... para pues para llevar a cabo este día de la, de la bicicleta con 500 participantes eh, me imagino que será de, de muchas reuniones y, y muchos hablar y, y tener muchos detalles en cuenta ¿no? Sí, eh, todos voluntarios los que somos de la, bici, de la bicicleta y luego pues pues pues conocidos y o, otro grupo que suele venir de Barrio Plano, nos ayuda y tal, pero bueno eh, cuando llegó a 500 era que eh, participaba también en el Consejo de Barrio Plano, entonces eran entonces, si son siete, ocho, unos nueve pueblos, ocho o nueve pueblos uh -huh. y entonces ponemos propaganda por todos los pueblos y claro, siempre se nota eso, ¿no? pero eh, al no participar el Barrio Plano pues pues Pues, es, uh -huh. por bien el uh -huh. ¿es necesario inscribirse eh, para participar en este día de la, de la bicicleta? sí, sí sí las inscripciones se pueden hacer en el polideportivo uh -huh. con el coste de 3 euros uh -huh. o el mismo día de la prueba eh, 5 euros cuesta uh -huh. personas perezosas eh, van a tener que, que pagar un poquito más ¿no? como es habitual en el resto de carreras ¿no? que se, que se organizan? ¿no? sí, más que nada por eso, por uh -huh. el inconveniente de que el o para evitar que ese mismo día te venga de golpe mucha gente. Uh -huh. Sí, porque me imagino que hacer la, la previsión será complicado de cara a compra de materiales y de, y de personal ¿no? de, de masa humana eso es uh -huh. vamos a hablar un poco de, del acto final ¿en qué consiste? antes eh, Miguel ha comentado que se sorteará una bicicleta pero no es no es el, la única cuestión que, que se aborda en ese acto final de, del día de la, de la bicicleta eh, ¿cómo es ese acto? bueno, eh, bueno en un principio hemos eh, bueno, empezado por, por el principio en un principio se guardará un minuto de silencio uh -huh. por, por la, la, la función de Perico que, uh -huh. que ha fallecido hace po poco y, y bueno y, Y, se, y se, tenemos reservada una camiseta para él, pues se le da a sus familiares, que claro, no tendrá muchas ganas de, de estar en con las fiestas, pero privadamente ya se le dará. Uh -huh. y aparte y, y luego pues eso pues eh, se sortearán cascos la bicicleta un bueno ya uh -huh. pues, ese minuto que, de silencio que, que dices en, en honor a perico yrigo bien uh -huh. eh, se guardará antes de la salida o en el mismo doce, eh, final de, uh -huh. del día yo creo que va a ser bueno tenemos que reunirnos otra vez pero me parece que se comentó si se acuerda el, el precio sí, me parece que fue antes no uh -huh. sí, lo lógico sería hacerlo antes de la salida uh -huh. de acuerdo. ¿Y el acto final ¿en qué, en qué consiste? ¿Va a haber sorteos? ¿Qué, ¿Qué más cuestiones va a haber? Sí, sí, no, eh, el, eh, sorteos de varios cascos, o sea, unos cascos, alguna equipación, vamos a ver, eh, uh -huh. todos van a tener un, un regalo, eh, uh -huh. al final todos van a tener un regalo y es que y es lo, lo principal es la bicicleta, que o sea una bicicleta medianamente uh -huh. bien, eh, uh -huh. de montaña, de uh -huh. eh, Bueno, entonces nada más que nos queda eh, que llegue el, el domingo, ponernos eh, el casco, esperemos que haga esperemos que haga, que haga buen, buen tiempo, tiempo por lo menos que, que respete la lluvia en el momento en el que se va a realizar la sí. eh bueno, pues la la con la con la bici, ¿no? y, y poder disfrutar con, con ese con ese día de la bicicleta. Miguel, creo que tenías sí, alguna propuesta eh, pues eh, de... las nescas que pues que quieran participar, que recordarles que todos los sábados a las 9 uh -huh. estamos ahí en la plaza Guzki. Todos los eh, sábados a las 9 sí. contáis. Y eh, bueno, eh, siempre hay un hay si no está hombre, hay que estar medianamente un poco preparado, pero si no Ajá. y siempre hay una persona que está al último que les va a ayudar Ajá. y eh, eh, mecánica y, y, y estar con ellos, Ajá. con el, los últimos que no Ajá. se van a quedar solas por los montes, vamos. Ajá. De acuerdo, bueno, pues ahí está hecho ese llamamiento, esa invitación también, eh, esa invitación especial a las Nescas, a, la, a las chicas, eh, bueno, pues para que participen en este apasionante deporte también. Nada más que, que nos queda eh, agradeceros enormemente que habéis venido hasta los estudios de, de Berrizar y Ratia y hayáis compartido estos minutos de radio con nosotras y nosotros. Eh, es que ricas, muchas gracias. Vale, gracias a vos, es que ricas.